Vamos a conversar. Voy a hacer esta nota de total pajueranismo de mi parte, porque es un tema que、eh, no entiendo nada, desconozco. Por tal motivo desconfío, porque viste que ante la falta de información、sí. una tiende a desconfiar. Y me encontré con que existe una persona que por ahí me puede orientar un poco. Se trata de Laureano Ovielsa, que es director de é p i c a y fundador de la comunidad criptoperonista. ¿Cómo estás, Laureano? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por el llamado. Espero que estén teniendo un muy lindo sábado. Y está fresco por estos lados, pero estamos bajo cero todavía. Pero nos seguro... <risa>、sí. no gusta, pero ¿no? Pero no nos gusta. gusta, estamos acostumbrados, ¿viste? Le ponemos nosotros el calor.、Eh, Laureano, contame un poquito, bueno,、eh, ¿qué es、eh, esta comunidad criptoperonista? Bueno, es una comunidad que nació con la idea de que el peronismo necesita empezar a hablar de lo que está pasando, empezar a entender un poco más de esta, de esta revolución industrial que estamos viviendo. Y encontramos una marca que tiene la, la, la comodidad de que es imposible permanecer、eh, indiferente. O te gusta, o te disgusta, o te genera curiosidad. Y eso en este momento por sí solo es un valor, ¿viste?、Uh -huh, definitivamente.、Eh... Y, y en esto de que vos decís, bueno,、eh, la industria, ¿la industria tiene que ver con el mundo cripto? El mundo cripto es una parte muy, muy chiquitita de esa industria que le llamamos la economía d e conocimiento, que comprende software, hardware, biotecnología, impresión 3D. Y dentro de ese mundillo, el mundo cripto es una subindustria más, que es la, aquella que se construye sobre la, la tecnología blockchain, que es esta, esta tecnología que sirve básicamente para llevar cuentas. Es un、eh, sistema de contabilidad distribuido, ya lo vamos a ir charlando a lo largo de la conversación,、mm. pero esa tecnología permite. Dar determinados servicios、eh, que antes por ahí no, no se podían o, eran, o se daban de otra manera, y hay muchas empresas que empiezan a nacer para, para construir y para ofrecer esos servicios basados en tecnología blockchain. Dentro de esa industria, lo que nosotros conocemos como criptomonedas es una parte muy chiquitita,、eh, o, o no sé si muy chiquitita, pero es una parte. Hay toda otra parte que a mí personalmente me interesa más, que es el uso de blockchain para, para usos no especulativos, digamos,、claro. ¿no? Eh, Lauriano, buen día. Juan de Peante, saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? O sea, porque está bien cómo introdujo la, la, la entrevista Cintia, porque realmente somos ignorantes de esto, porque yo, uno asocia cripto sí o sí con la criptomoneda directamente. Es ¿no? lo. Es lo habitual, es lo habitual, no, no les pasa solo a ustedes. Bien.、Eh, pero bueno, yo, entre otras cosas, en, encontré que esa parte del fenómeno es solo una parte. n o、claro. ¿no? Digo, si vos querés comprar o no activos digitales para invertir o para especular,、sí. eso es una actividad que cada uno sabrá.、Claro. Es una actividad que yo personalmente no la recomiendo demasiado, sobre todo para gente que no sabe, porque、Bien. se ha generado, ¿viste? Toda esta cosa de que vos te vas a h a c e r rico de la noche a la mañana、sí. y eso no funciona acá, ni en, la, ni en la China, en ningún lado funciona de esa forma.、Eh, en general, termina. Haciendo medio una trampa para que la gente se meta sin saber y, y, bueno, y pierda los ahorros de la abuela, ¿viste? y eso,、uh -huh. si podemos evitarlo, mejor. ¿Y cómo le, le damos la impronta peronista a esta、eh, industria del conocimiento? Bueno, primero hay una cosa muy piola que es que nos dimos cuenta que lo más, el peronismo está muy vigente en esta etapa, sobre todo lo, los valores. v i s t e Por ahí, cuando nosotros hablamos del peronismo, pensamos enseguida en un obrero industrial, con el overall. Me parece que esa es solo una interpretación de lo que fueron las consecuencias o, o el peronismo en el momento en el que nació. Hoy por hoy, el principal vehículo de movilidad social ascendente, a mi forma de entender, es la tecnología, es estudiar o programación o música. O encontrar la posibilidad de, de laburar para una empresa de afuera a través del trabajo remoto. Todas esas posibilidades para mí son hoy la nueva movilidad、uh -huh. social ascendente y es ahí donde el peronismo se tiene que enfocar si quiere poder volver a responder la pregunta más importante, que es: ¿qué tiene que hacer la gente en la vida para que le vaya bien?、Uh -huh. Me parece que ahí hay una primera cuestión. Y la segunda, que es igualmente importante, es que está la fantasía ¿viste? Que, le, que, que a veces construyen los libertarios de, de ese superhombre su,、eh, ¿viste? Que, que puede todo solo. que viste, vas, te levantas a las 5 de la mañana, te bañas con agua fría y por alguna razón eso te hace más inteligente. Obviamente, nosotros no creemos en esa lógica y a nosotros nos parece que la mejor forma hoy de estar actualizado, de estar al día, es crear una comunidad, es rodearte de gente que esté en la misma que vos y entre todos, colectivamente, encontrarle la vuelta.、Uh -huh. Ahí es donde me parece que la, la cultura nacional y popular está más vigente que nunca porque estar actualizado, estar al día hoy, es un laburazo, ¿entendés? Y solo individualmente es muy complicado. Que una persona lo pueda lograr. Sí o sí necesitas juntarte con uno que sabe más de, de programación, otro que sabe más de diseño, alguna que sabe más de economía y vos a p o r t a s lo tuyo a l paquete y entre todos vemos cómo funciona esto.、Uh -huh. Y eso es, realmente a nosotros nos está funcionando muy bien.、Eh, nuestra comunidad n a c i ó para eso, para, para、eh, sumar gente del campo nacional y popular que le interesen las nuevas tecnologías y que esté metida en este lío de, ¿viste? de, de encontrar cómo funciona esta etapa nueva. Y la verdad es que la estamos pasando bien, ¿eh? se, se, se hace más llevadero. Cuando lo haces entre compañeros, como toda la vida. ¿Y, y también está incluida la inteligencia artificial ahí? Por supuesto.、Eh, sí, nosotros desde que arrancamos. Por lo general, siempre hay como un tema tecnológico del año, ¿viste?、Sí. Eh, ahora este año estamos con IAA, ya había arrancado el año pasado, antes de eso fueron las criptomonedas, después de eso podrá ser otra cosa maravillosa que hoy no, no sabemos, pero justamente separar la paja del trigo es el laburo de la comunidad. Cuando llega algo nuevo, enseguida siempre hay algún manillo que manda el grupo y dice, che, vieron esto, no sé qué, y entre todo le vamos buscando la vuelta para ver si es algo que sirve, si es humo, si, si tiene sentido incorporarlo, de qué maneras.、Eh, yo, por ejemplo, Ahora, eh, la última incorporación que dice inteligencia artificial, porque muchas cosas no te sirven, viste、claro. la tenés ahí, pero para qué la va a usar. Ahora encontré que hay una que se llama Tactic, que cuando tenés una reunión、eh, por Zoom o lo que sea, te, se te, se te mete en la reunión y te va transcribiendo todo lo que hiciste. Entonces, no tenés que hacer más minutos、sí. cuando terminas la reunión. Ya tenés el resumen hecho, se lo mandas a otra persona y c h a uno necesita transcribir nada. Eso parece una pavada, pero es lo que a mí me sirve. e、eh, s o es una, un uso concreto que yo encontré para la IA para ahorrarme tiempo y la. Labor. Eso es, el, es un ejemplo muy bueno de cómo podemos aprovechar un fenómeno súper amplio que ahora parece que tenés que tener a la IA como mejor amiga. No, no hace falta. Yo encontré ese uso concreto hace poquito y ahora lo estoy, lo estoy incorporando.、Uh -huh. eh, el otro día te escuchaba, de,、eh, bueno, nada, proponer así eh, que eh, las unidades básicas、eh, tengan formación en oficios virtuales. Y me preguntaba、uh -huh. cómo. ¿Cómo este, se puede traspolar esto de la distribución de la riqueza en este ecosi ecosistema de, de criptos? Bueno, a mí eso me parece clave lo que, estás, lo que me preguntas, porque yo creo que una de las trampas en las que cayó la generación anterior que estuvo en el poder en Argentina y que ahora estamos viendo la transicionar、eh, fue esta lucha permanente por la distribución de la riqueza, que es entendible, es respetable y es válida, pero a mí me. me Me, me ha oxigenado mucho entender que esta industria está creando una capa nueva de riqueza. O sea, ya no es tironearnos por riqueza que se generó dos generaciones atrás, cuando se armaron las fábricas de la industria manufacturera, sino que es riqueza nueva que se está produciendo hoy, día por día. Entonces, en este fenómeno o en esta industria, la, la discusión pasa por cómo hacemos que cada vez más gente participe de este fenómeno de generación de riqueza.、Eh, y a mí. Personalmente es algo que me tiene muy ilusionado porque de golpe veo familia, veo amigos, veo、eh, a mi pareja que nos vamos metiendo de a poquito y vamos encontrando lugares para construir, para acumular y para generar, insisto, ¿no? buenos ingresos,、eh, digamos, el estándar de vida que, que, que todos queremos y que el peronismo siempre busca que la gente pueda acceder,、eh, está más cerca acá. Porque no tenés que sacarle a alguien un, un X porcentaje de lo que está produciendo, sino que de golpe te volvés vos. Propio medio de producción.、Uh -huh. eh, y, y por otro lado, digo, tenemos un, un contraste en esto que, bueno, se está problematizando、eh, la alfabetización de las nuevas generaciones. Digo, se problematiza más allá de la pelotudez que hizo Miley antes de ayer presentando ese programa y, y el acceso a las tecnologías carísimas.、Uh -huh. Digo, ¿cómo, cómo、uh -huh. yo me compro una computadora、claro. para p r o d u c a r t í c u l o de lujo a haces acá. Claro, bueno, ahí, está el, ahí hay un tema al que le tenemos que prestar mucha atención porque a, a mi forma de entender, este, esta revolución industrial que estamos viviendo, que, ya, que le llamas la cuarta revolución industrial, es una fuente muy grande de oportunidades nuevas y de nuevas, nueva movilidad social ascendente, siempre y cuando uno tenga la posibilidad de participar. Nosotros decimos que la brecha digital es la nueva gran fuente de desigualdad.、Mm. Eh, y que ahí tenemos que poner el ojo, porque un pibe o una piba que nace sin un entorno digital y sin la capacidad de alfabetizarse no tiene ninguna posibilidad de competir en este sistema. Se pierde de todo, se pierde de todas estas oportunidades, de ese mar de información que hay en Internet, de, esas, de, de, de ese universo de relaciones que uno puede conseguir o construir,、eh, porque el Internet te acerca mucho a personas que pueden vivir del otro lado del mundo. Esas personas se lo pierden,、eh, y me parece que ahí es donde tenemos que estar nosotros, ¿no? Así como en su momento el, el peronismo creó. El, el Conectar Igualdad, que fue un programa muy, muy importante, porque permitió que muchos pibes y pibas se conectaran y en muchas familias hubiera más hardware del que había previamente.、Eh, me parece que nosotros ahí tenemos que meter el dedo y estar bien atentos para ver qué podemos hacer para que no le falte a nadie su dispositivo, ¿viste?、Uh -huh. Laureano, ¿y hay un peronismo que está escuchando esta propuesta que ustedes tienen? ¿Un peronismo dirigente, dirigencial? Sí, yo creo que sí. Yo vos es que,、eh, que noté un cambio muy grande de, de, de atención, básicamente, después de que ganó Miley,、mm. mejor tarde que nunca, dice el dicho. <risa> La verdad que nosotros arrancamos en 2021 con esto y era muy complicado, ¿viste? Era muy complicado que nos den pelota.、Eh, casi, ¿viste? Yo creo que tiene que ver... Centralmente, con que aprender es difícil, es incómodo, reconocer que uno no sabe es difícil, es incómodo, y esos dirigentes peronistas que tenemos de hace muchos años acostumbrados a siempre actuar como si tuvieran la posta de todo, aunque a veces no entienden nada,、eh, tienen muy pocos incentivos para aprender o para reconocer que no entienden un culo, ¿viste? Ahora fue es distinto porque lo que cambió es que, como nos pasó por arriba, Miley, básicamente, esos mismos dirigentes se dan cuenta. Que se les puso, eh, eh, o sea, que está el rancho en peligro, básicamente, ¿viste? Entonces ahora están un poco más atentos que antes. Pero、eh, yo tengo expectativas moderadas de que eso sean las personas que puedan interpretar y protagonizar este proceso. Me parece que esta etapa es para nosotros.、Eh, y ahí yo les quería acercar un, un consejo que, que también, ¿viste? Fuimos encontrando, y es que el, el peor enemigo que tenemos en este proceso es la autocensura. Todos sentimos que no sabemos un culo de tecnología. Todos sabemos, sentimos que esto es totalmente chino básico para nosotros, y la verdad es que es verdad. O sea, para todos es chino básico. Nadie, si vos me das a mí, yo, te, yo uso Samsung, ¿viste? vos i s t e v me das un iPhone, yo no lo sé usar. Me lo das en la mano, uno nuevo y mejor, y voy a estar un mes hasta que le encuentre la mano. Pero bueno, me toque sentar, le toque dar maña, le toque leer el manual de instrucción, y en algún momento le voy a sacar la ficha. Y esto es muy parecido. Hoy por hoy hay tanta información, hay tanta gente que ya va empezando a saber que si uno tiene la predisposición de aprender, Acá adentro no hay nada que nos entienda, viste. Entonces,、eh, ahí me, me parece que hay un cambio de mentalidad que tenemos que hacer todos, porque esto llegó para quedarse y porque si aceptamos desde ahora que esto no es para nosotros, nos vamos a estar quedando fuera de algo que por ahí metiéndole un poquito lo podemos aprovechar. Una pregunta que me surgía ayer, ¿no? De, después de haber leído una nota hace un tiempo sobre、eh, la huella de carbono de la blockchain. Digo,、uh -huh. ¿eso está eh, previsto eh, que, que, digamos, que se pueda atender? Sí,、eh, a ver, yo vamos a, a contar esto muy por arriba y muy rápido para no, no aburrir.、Eh, el tema es así. La, la, la blockchain, como les contaba, es un sistema de contabilidad distribuido. Es como si fuera un Excel,、eh, pero que se guarda en las computadoras de todos los usuarios de la red. Y a su vez, para, para validar los datos, una parte importante de la red,、eh, de los usuarios de la red, tienen que estar todo el tiempo verificando esas operaciones matemáticas que se dan todo el tiempo dentro de esa comunidad. Entonces, la, la forma que encuentra, por ejemplo, Bitcoin de,、eh, de que nadie haga trampa es poner a un montón de gente a validar todas las transacciones, las mismas transacciones a la vez en tiempo real en todo el mundo. Entonces, eso no es muy eficiente, digamos, en términos de que tenés. Muy mucha Gente haciendo la misma operación con mucha capacidad de cómputo. Ahora ya hay otras criptomonedas,、eh, como por ejemplo Ethereum, que es la que nos gusta más a los peronistas, porque viste,、eh, como dice、eh, Santi c i r y sí, como dice Santi City, viste, Bitcoin es más libertaria y Ethereum es más que i n e s i a n a viste, tiene <risa> obra pública, tenés todos los usuarios se i n v o l u c r a n en construir y en, en crear como una industria dentro de Ethereum. Y Ethereum cambió lo que se llama el protocolo de consenso, esto que es cómo consensuamos dentro de la. la comunidad que determinada operación es válida o no es válida cambio de lo que se llama prueba de trabajo que es esto que estamos hablando de、eh, hacer todos la misma operación a la vez para ver que nadie e s t á haciendo trampa por una cosa que se llama prueba de participación en donde bueno lo que haces es montar un nodo、eh, poniendo criptomonedas como garantía digamos o sea yo pongo mi, mis cripto como garantía y a partir de ahí empiezo a validar y si alguien me pesca haciendo alguna operación este que no corresponde me, me sacan parte de esas cripto que yo h a b í a puesto en garantía Entonces, e s como el incentivo para que la gente no haga trampa, digamos. Por, por resumirlo así, es muy simple. Perfecto. Laureano Bielsa, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés, con el programa Bestias. Gracias a ustedes. Cuando necesiten, acá tienen mi teléfono. Abrazo.